Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Este es su programa El Areópago y yo soy Israel. Eh, en, en, en esta ocasión nuestro compañero Héctor no pudo estar con nosotros porque tiene actividades muy importantes. Sin embargo, eh, también les manda muchos saludos a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que, que quizá es muy controversial a lo largo de, de nuestra cotidianidad, ¿no? que es precisamente toda todo lo que juegan los medios de comunicación. Y, y, y el tema como tal se llama el vómito del mal, ¿no? el vómito del imperio, de ranas y otras plagas. Y a lo mejor el título suena un poco desgabellado, pero vamos a explicarles por qué se llama así. Pero eso lo vamos a hacer después de la primera canción que vamos a presentar ahorita. Esta canción se llama Where is the Love y es de un grupo llamado Black Eyed Peas. Trauma It's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on, Now What's the truth, y'all? Come on, now where's the love, y'all? again people dying, children hurt, hanging and healing, crying. Can you practice what you preach? And what you turn me by the other cheek.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 Bien, pues ya estamos aquí de regreso al programa El Aerópago Y bueno, esta canción, nuevamente les repito el título, es Where is the Love, de un grupo ya de, de hace muchos años llamado Black Eyed Peas Bueno, como les decía anteriormente, eh, el tema de hoy se titula El vómito del imperio de ranas y otras plagas Y bueno, como ustedes saben, El Aerópago consiste en hablar... ¿Qué, ¿Qué es lo que propone la, la, el Evangelio, no? ¿O ¿Cuál es la propuesta evangélica ante varias situaciones o problemáticas que vivimos constantemente como ciudadanos, como personas, individuos, eh, o simplemente como sujetos, no? Que estamos eh, puestos en un mundo, no? Y, y, y, y aunque pareciera ser que, que la Biblia o, o estos libros fueron escritos hace mucho tiempo y, y uno pensaría, ¿pero qué tienen que decirme el día de hoy? Pues no es así. Porque nos vamos a dar cuenta de que hay muchos problemas que acontecen, ¿no? y específicamente el de hoy, desde hace mucho tiempo. El, se llama eh, por, de ranas y otras plagas precisamente porque para todos aquellos que algún día han ojeado su Biblia, o, o, o todos conocemos al menos el libro del Apocalipsis... <risa> Todos imaginamos siempre cuando hablamos de Apocalipsis un, un lugar de terror o, o, o el fin del mundo, ¿no? Así como luego nos los pintan en, en las películas ¿no? comerciales o, o, o simplemente ya como por concepto común, el Apocalipsis pareciera ser que es un, un momento en el cual la humanidad va, va a terminar o va a su, suceder una catástrofe que dé término al mundo. Sin embargo, en, en la Biblia o en el contexto bíblico, el Apocalipsis no representa eso. Cuando se escribió este libro, hace aproximadamente 1980 años, el libro lo que quería hacer más que nada era prevenir a cierta comunidad de muchas cosas que estaban pasando en ese momento. En aquel tiempo, eh, la comunidad hebrea, el, el cristianismo no y muchas otras comunidades ¿no? también sufrían persecución y, y eran asesinadas por el imperio. el famoso imperio romano, ¿no? que, que después terminó adop adoptando el cristianismo como su religión oficial. <risa> Sin embargo, antes de que lo adoptaran, el, el, el imperio perseguía a los cristianos, ¿no? No, no no los quería. Y por lo tanto, eh, tenía que utilizar ciertas estrategias para poder dominar y manipular a toda esta gente que en su momento eran como los rebeldes, ¿no? eran como los revolucionarios de su época. Entonces, el libro del Apocalipsis es eso, es un libro en el cual eh, se dirige a la comunidad para que la comunidad resista al imperio. Y en esa resistencia, en, esta, en este mensaje de resistencia, de, de, de infundir un poco de esperanza, ¿no? en este mensaje se, se propone también que, que aquellos que han decidido resistir al imperio encuentren estrategias para no verse dominados y manipulados. Pero el imperio también tiene sus propias estrategias de control. Y en este caso la, la estrategia de control que más utilizan es el vómito. En el texto de Apocalipsis hay un texto eh, de un tipo llamado Juan de Patmos, que es que se supone el, al que le han adjudicado el texto, que como escritor oficial. Dice lo siguiente, Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus malignos que parecen ranas. Son espíritus demoníacos y hacen señales milagrosas y salen reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día. El tema de hoy, o el que estamos abordando, se basa en este texto. ¿Pero por qué? Bueno, la cuestión es la siguiente. En, en, así como en, en los demás libros, bueno, los que alguna vez se han topado con un libro de literatura, de poesía, no, de cuentos, de novelas, el Apocalipsis también está escrito en forma lit literaria. Tiene un género literario en específico, y este género literario es apocalíptico. Sin embargo, algo que tiene este libro del Apocalipsis es que reúne otros géneros literarios Como la poesía, como la narrativa, en fin Y este fragmento que les acabo de leer es un, es un canto Es, un, es, un, es, un, es, un, es un, algo parecido a la poesía Pero es un género literario que tiene más similitud con un canto Es decir, lo que está haciendo aquí el escritor Es decir, vienen hay, hay, ciertos, hay tres personajes ¿no? Que son el dragón, la bestia y el, el falso profeta que vomitan de su boca ranas, y estas ranas tienen la misión de generar o, o, o empezar una guerra. Pero bueno, los teólogos y los que se encargan de hacer como sus análisis y, e interpretaciones han, han llegado a una conclusión que me parece bastante interesante, y yo creo que también es interesante eh, en todos los aspectos. Las ranas representan precisamente el mensaje de estos tres grandes poderes, Y su misión es precisamente llegar a todos los confines de la Tierra para hacer que esos tres poderes dominen a la Tierra y por lo tanto comenzar una guerra. Las ranas siempre se han visto como animales bastante simpáticos o chistosos Bueno, eh, uno ve una rana en una foto en, en internet o, o uno ve alguna película y las ranas pareciera ser que son animales que no tienen uh, un aspecto, digamos, eh, peligroso o destructivo. Las ranas pueden pasar desapercibidas. Pero es precisamente esta cualidad que tienen las ranas que el escritor utiliza para, para verlas inmersas en su texto y decir, bueno, es que porque las ranas son así, las ranas tienen la habilidad de escabullirse entre las personas, escabullirse en cualquier lugar y, no, y pasar desapercibidas y no generar alguna clase de, de reacción en defensa. ¿Por qué? Porque las ranas sencillamente no son animales peligrosos. Sin embargo, cuando se utiliza esta figura retórica o esta metáfora, Lo que él quiere decir es precisamente de que estos tres grandes poderes, el imperio, no, el, el, en primer lugar el mal, el mal es representado por el famoso dragón. El segundo lugar es la bestia, la bestia representa en este sentido el imperio. Y luego viene el falso profeta, que el falso profeta representa precisamente a todas estas personas que están en el poder, emperadores, sacerdotes, gobernantes, etc. Según el escritor, estos tres grandes poderes lo que intentan es hacer que su mensaje se vea propagado a toda la tierra y por lo tanto tener todo el control, tanto del comercio, de la actividad política, de la actividad social, de la actividad cultural. ¿Por qué? Porque el imperio sabe que no que estallar una guerra no se trata solamente de meter armas o de empezar un conflicto bélico, sino se trata en primer lugar de tener un control o una manipulación. Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, la gente digamos que era dominada o controlada a partir del miedo, Sin embargo, va, había varios grupos de, de resistencia, entre ellos estaban los elotes, eh, estaba precisamente los, algunos judíos, hay un pequeño grupo de judíos raros, estaban también los primeros cristianos, ¿no? Que en, en su momento eh, eran grupos de defensa o de resistencia. Digo, actualmente ya la, la situación no es la misma, ¿no? O sea, el cristianismo se ha vuelto más una especie de moda o de, <risa> de cliché o, o no lo sé, ¿no? Sin embargo, en aquel tiempo los cristianos y toda esta gente eran grupos que, que alzaban la voz ante, ante el dominio del imperio. Pero bueno, en ese sentido, el, el, el, el texto se contextualiza de esta forma. ¿no? Los tres grandes poderes, ¿no? que son el imperio, que son el emperador y que son el mal ¿no? que hay dentro del imperio, tratan de llevar una guerra a cabo. ¿Una guerra contra quién? Bueno, pues una guerra precisamente contra todos aquellos que buscan un mundo de justicia, un, un mundo de libertad, un mundo de igualdad, un mundo de fuera de todas las cadenas que un imperio te puede provocar. Y es así como el, el, el texto tiene algo más de vida, porque si ustedes lo van relacionando con la situación actual, pues no estamos tan lejanos a eso. ¿no? digamos en, en, en nuestro tiempo, aquí en México o en cualquier país, vamos a ver que siempre va a haber grandes poderes que controlan toda la situación. controlan la economía, controlan la difusión ¿no? de, de, de todo pensamiento. ¿no? El, el imperio va a ser aquel que tome las decisiones más importantes. ¿no? O sea, nosotros nos damos cuenta de que en nuestros grandes poderes ¿no? o en aquellos que nos legislan, las decisiones se toman mucho antes de que nosotros las conozcamos. O sea, pareciera ser que nosotros, los que estamos aquí, no tenemos voz y, y, y nosotros no podemos hacer nada ante tal situación. Sin embargo, no es así. porque lo que nos va a enseñar este libro precisamente es que una persona puede marcar la diferencia y cómo, bueno, sencillamente alzando la voz contra estos grandes imperios. En el siguiente bloque les vamos a hablar acerca de cuáles podrían ser los imperios en este tiempo, ¿no? cuáles son esas ranas en nuestro tiempo. Pero antes de pasar a este bloque vamos a, seguir, a continuar con la siguiente canción. Esta canción se llama Por algo estamos y es de un cantante llamado Alejandro Filio. Por algo estamos a vivir. Dijo Silvio alguna vez y sigue escrito en un tiempo de conejos. Está bien mi parecer, su manuscrito. que estando lejos pertenezco a la verdad no me canso de esperar que somos lo que sigue que estamos enganchados al frente por venir a cada paso rompiendo la frontera en un abrazo por algo estamos que somos lo que sigue que estamos Atende por venir a cada paso, rompiendo la frontera en un abrazo. Por algo está. tardes aquí estamos de vuelta con el areópago y retomando el mismo tema que comentaba nuestro compañero israel que el día de hoy es el vómito del mal de las ranas y otras plagas bueno eh, antes del corte nos mencionaba o nos, nos comentaba israel acerca de las distintas o los diferentes elementos o símbolos que puedan resignificar o reconstruir este elemento que es el que es la rana ¿Quiénes serían las ranas Es más, quiénes son las ranas en este tiempo y cómo se desarrollan a través o cómo se fueron desarrollando a través del, del tiempo. Podemos entender que tanto los mismos medios masivos pueden, puedan ser los mismos, las mismas ranas las, las que repliquen este tipo de elementos que puedan contraponerse a la, al, al actuar humano, al actuar espiritual, al actuar de la fe y que terminan por ser Dominantes de la perspectiva ideológica de las personas en este caso tomamos a cuatro puntos cuatro elementos o cuatro puntos eh, muy significativos en los cuales podamos entender quiénes son las ranas una de ellas son las empresas transnacionales, quienes son los medios de comunicación masiva y casi siempre los que tienen relaciones económico políticas con el estado con las formas de gobierno institucionales que terminan siendo aquellos elementos. que influyen o determinan ciertas políticas económicas que van construyéndose o que le van eh, resignificando a distintos países qué tipo de actuales debe de realizar, qué tipo de reformas, qué tipo de políticas sociales, qué tipo de políticas, hasta inclusive electorales. El segundo La segunda rana también podría denominarse como las instituciones democráticas. ¿Quiénes son el... las instituciones democráticas del colonialismo agresor, que esta también se pueda sobreentender entre la misma cultura que se desarrolla en cada país, en cada estado, que puedan comer ahora sí que la misma perspectiva o la misma cultura que un país, en este caso, pongámosle México, pueda ser el receptor de esta otra cultura, como lo es el Estados Unidos de América, ¿no? de esta misma forma también estas instituciones democráticas sobreentiéndase también como las los partidos políticos que son aquellos quienes entre comillas son las personas que están a cargo del país y no solamente ellos sino otro tipo de otros tipos de elementos como el como el que comenté hace un momento eh, uno de ellos más otra rana más serían los grupos y asociaciones que tergiversan el mensaje real de Jesús y las y los profetas bíblicos y llámese instituciones religiosas que puedan lucrar y que también no lucren porque también forman parte de este mismo sistema del del mismo sistema que va como a todo de, en perfecta simetría para obtener retribuciones, no tanto económicas sino también ideológicas, porque al final del día lo que es el poder no solamente se reduce a la capacidad de obtener o de, de obtener o de tener, ciertos recursos económicos, sino también del mismo poder que pueda generar la el, el país en sí o la sociedad en particular. Y otro más de ellos sería los monopolios, aquellas empresas que van anexando muchos más, que aquellas empresas que van eh, mmm, acaparando todo el mercado, acaparando la posibilidad de crecimiento de otras pequeñas iniciativas o propuestas que se van creando desde la nacionalidad. Pues sí, a quien acaba, a, acaban de escuchar es a mi compañero Helios, que por cierto hace rato se me olvidó presentarles. <ríe> Elios va a estar apoyándonos otra vez aquí en el programa. Y sí, lo que lo que ha, ha mencionado Elios son algunos ejemplos, no, quizá actuales que acerca de de la manipulación ¿no? o, o todos aquellos que en, en este momento sustentan el poder, ¿no? pero las ranas en sí mismas son todos aquellos que tienen la capacidad y están en las posiciones adecuadas para poder ejercer manipulación sobre las conciencias y, y sobre las decisiones de las personas es decir, si nosotros abrimos un poco más nuestro panorama, nos vamos a dar cuenta de que Existe una rana en específico que es la que a la cual todos tenemos acceso ¿no? y un gran acceso a través de la televisión, por ejemplo. Y estos son los medios de comunicación masiva. ¿Por qué? Porque estas ranas, o bueno, estos medios de comunicación, casi siempre están ligados a otros intereses más allá de difundir la información o de hacer que la gente pueda eh, conocer lo que está pasando a su alrededor. Es decir, si ustedes prenden al televisor o, o, o casi siempre, o también a veces ¿no? a otras estaciones de radio, ¿no? Ustedes van a encontrar que, que casi todo estaba rotado de comerciales, ¿no? Estaba rotado de, de, de comerciales de empresas que precisamente son las que patrocinan a esos eh, programas y que irónicamente son las empresas que sustentan el control y el poder económico y político de, de no, no solo del país, sino del mundo entero. Por ejemplo, ahorita con la llegada del mundial, ¿no? Lo único que vamos a ver en la televisión abierta, ¿no? Y no tan abierta también la televisión de paga. ¿no? Y lo que vamos a encontrar en otras estaciones de radio comerciales es precisamente el patrocinio de todos estos productos ¿no? eh, de las mismas marcas ¿no? o compañías que todo el tiempo estamos viendo. ¿Y cómo las vemos? Bueno, a lo mejor no tenemos el acceso para comprar ciertos zapatos o cierta ropa o cierto o cierto producto caro, pero sí los vamos a ver en espectaculares o, o, o los vamos a ver en, en, en donde quiera que voltemos, vamos a encontrar ahí alguien o alguna marca que, que vaya, que es conocida a nivel mundial. Pero los medios de comunicación también se encargan de difundir cosas que, o información que también está transgiversada por completo. Si ustedes recuerdan las elecciones... A mí me, me llamó mucho la atención un spot, ¿no? Que fue precisamente el spot cuando a López Obrador eh, lo acusaban como es un enemigo o un enemigo para México, ¿no? Y me llamaba mucho la atención como en otros, eh, eh, los otros candidatos eran realizados casi casi como héroes, por ejemplo. O sea, eh, dentro de los medios de comunicación se juega toda una pantalla, una pantomima, ¿no? de lo que realmente pretenden, o sea, los medios solo sirven para difundir algo que todo este sistema corrupto, todo este imperio y los emperadores consigo mismo tratan de hacer. Es decir, las ranas de nuestro tiempo cada día cobran más fuerza. Lo que vimos aquí en el texto de, de aquel escritor apocalíptico no, es, es precisamente una de las muestras de cómo esto no es algo nuevo, sino es algo que tiene mucho tiempo atrás. Antiguamente en el Imperio Romano no existía la televisión, no, no existían los medios de, de, de divulgación masiva, pero sí existían los mensajeros, por ejemplo. Y estos mensajeros se encargaban precisamente de, de, de colocar ciertas imágenes en, en lugares específicos, en ciudades específicas, que casi siempre eran las que tenían mayor eh, auge comercial, eran donde las instituciones religiosas tenían más eh, nombre, no, por ejemplo... Eh, en Arabia, en, en Israel, en, en estos lugares, en Jerusalén, en esos lugares céntricos donde la gente se concentraba, estos emperadores o, o este imperio colocaba sus imágenes para mostrar que el imperio estaba ahí presente. Y cuando alguien quería rebelarse y decir, yo no te voy a seguir César, no, inmediatamente, ¿qué pasaba? Bueno, pues, lo asesinaban. ¿no? Y si bien en nuestro tiempo, digamos que, entre comillas, existe la ley, la ley de libertad de expresión, Pero lo cierto es que también hay un hay un grado de censura bastante tremendo, ¿no? Hace poco leí en las redes sociales de un periodista danés que cubrió una nota acerca del Mundial de Brasil. A él lo habían enviado a cubrir la, la nota del Mundial. Pero él llegó antes y entonces él cubrió la, la, el, el momento en el cual unos paramilitares sacaron a unos niños de un, de un lugar abandonado donde ellos estaban viviendo. Pero resulta que los paramilitares no solo los sacaron, sino también los asesinaron, ¿no? Entonces el, el, el periodista danés llevó la noticia a su país ¿no? y él dijo que no iba a cubrir la nota del Mundial. Eh, obviamente a él lo destituyeron de su cargo, lo, lo corrieron, eh, lo, el, el periodista pues intentó difundir a partir de estos medios ¿no? Dicho, dicha masacre que pues realmente a mí me indignó y sin embargo son las cosas que no vamos a ver. Públicamente, ni las vamos a, ni vamos a saber que están ahí, ¿por qué? Porque precisamente estos medios de comunicación, estas ranas, ahorita tienen tanto poder, o mejor dicho, están tan empoderadas que, que son capaces de, de omitir estas cosas. ¿Qué podemos hacer ante esas problemáticas, por ejemplo, no? ¿Y por qué son tan molestas las ranas? Bueno, voy a, quiero leerles algo de, del mismo Juan Stamm, ¿no? Que es el tipo que habla acerca de las ranas en la antigüedad. Dice, las ranas son famosas por su constante y molesto croar, ¿no? La rana es la más, locual, la más locuaz de los vanidosos. El croar de la rana se considera universalmente como un símbolo de hablar sin sentido. Es decir… Nosotros podemos a veces dejarnos engañar por palabras bonitas o por ciertos discursos que nos puedan llamar la atención, ¿no? Eh, yo, yo me acuerdo mucho de que cuando antes, cuando aprendía la televisión eh, y, y no veía la televisión críticamente, ¿no? Siempre veía así como, como lo, que antes, lo que primero quieren hacerte hacer es reír, ¿no? Diciendo alguna tontería, diciendo alguna cosa que a lo mejor te, te produzca gracia, ¿no? Para llamar tu atención. Pero si se dan cuenta, o si podemos ver estos programas con mayor detenimiento, nos vamos a dar cuenta de que el contenido realmente es pésimo y es un contenido muy tergiversado. Por ejemplo, si ustedes le prenden al noticiero, ya saben a qué noticieros me refiero, ¿no? ustedes van a encontrar puras noticias que ya están toda, todas planificadas. ¿no? Me refiero precisamente a los noticieros de las dos grandes compañías ¿no? de, de, de nuestro país. Y son noticias que ya están previamente... Eh, orientadas hacia que el espectador, o sea ustedes, televidentes o, o radioescuchas, ¿no? también en el caso, ya tengan todo el contenido que ellos quieren que ustedes reciban. Sin embargo, uno de los problemas es que nosotros no tenemos una mente crítica pa para, para discriminar aquellas cosas que realmente pueden ser ciertas o no lo sean. ¿no? También estos medios de comunicación tienen tanto poder que inclusive hacen convenios con otras empresas. Es decir, un, alguien que se dedica no solo a la difusión de la información, Este, no solo se dedica a eso, también tiene compañías de electrodomésticos, ¿no? tiene compañías de, de servicios de telefonía, ¿no? O sea, vamos a encontrar que estas, esto, estas ranas no solo son ranas así a la intemperie, son ranas que realmente manejan una gran cantidad de dinero y que al final esa gran cantidad de dinero también es el dinero que al final nosotros les damos, ¿no? ¿Cómo? Pues a través del consumo. Y lo cierto es que ahí también es como un exhorto a la comunidad consumista, ¿no? Que, que nosotros hemos fomentado y reproduciendo. Porque al final esto es lo que les da poder a estas ranas, ¿no? Pero hay que regresar atrás otra vez. El mensaje dice que las ranas lo que pretenden es generar una guerra. Es decir, las ranas lo que pretenden aquí es exterminar aquello que no está en su favor. ¿no? ¿A favor de quién? A favor de la bestia, del dragón, a favor del, del falso profeta. que como ya les había dicho el bloque anterior, son el imperio, los emperadores, llámenlos ahorita gobernantes, presidentes de instituciones, etcétera, y falsos profetas que vienen siendo también eh, todos aquellos súbditos o, o, o subordinados. ¿no? Entonces, hay que pensar en, en estrategias alternativas para combatir cómo el vómito del imperio Hay que combatir al vómito del imperio Y hay que saber bien qué debemos hacer En nosotros, en nuestra posición de ciudadanos De personas comunes, digamos ¿no? Personas que no sustentamos nada de poder Podemos hacer grandes cosas para, para luchar contra esto Pero quizá eso lo vamos a hablar más adelante Después de, del siguiente corte Y vamos a pasar a la siguiente canción Esta canción es, es de Voltaire Se llama Gods of God Things.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 Thanks. Women deserve it. God thanks. AIDS is a form of punishment. I hate people who blame the devil for their own shortcomings. And And it smells like death It's all in a days We're taking money from the floor. Why do you think that God Would need your dirty money If you want to start a holy war the righteous, judgmental First to all stone using His name For your own protection God thinks Puppies need to die God everything. Bueno, ya regresamos aquí nuevamente. Uh, hace rato en el corte Estábamos platicando Helios y yo ¿No? Acerca de la noticia Que les había dado Hace unos minutos ¿No? De los niños asesinados En Brasil Y es muy raro Porque aunque no lo crean Creo que me equivoqué <risa> Uy ¿Cómo, cómo <risa> y que raro? eso sí es raro nada no, no es cierto <risa> No, lo que Le comentaba precisamente Israel Es que esta nota Se genera a partir De un problema No necesariamente Ligado al mundial Digo durante la durante este transcurso durante estos cuatro años surgieron bastantes noticias que retomaron a Brasil como un punto cuestionable acerca tanto de su seguridad como de su propio actuar para con sus ciudadanos y esta nota en realidad vaya vaya está vaya el tema mejor dicho vaya el tema porque está tergiversada según o más más en que según este Esta, la nota original eh, explicaba acerca de cómo murieron estos niños. Estos niños terminan por, por morir eh, a través de, una, de un ataque, uh -huh. según dice la nota. De una, los niños atacaron, o un niño atacó al, a, a un policía uh -huh. y los policías van y defienden a, al, al oficial terminándolos, terminando por asesinar a estos niños. Y no recuerdo bien el dato si en realidad surge a partir de... un desalojo o de un crimen, no decirlo común, pero un crimen que se genera en el momento. Entonces, eh, también habrá que cuidarnos mucho también de esta de este mismo poder, eh, poder de comunicación, porque al final del día termina siendo también prejudicial, porque termina tergiversando todos los hechos, eh, suponiéndolo o sugestionándolo a partir de, un, de una hipótesis. Entonces, eh, retomando estos, estos cuatro puntos, estas cuatro ranas que, que se comentaban en, en, el, en el bloque anterior, eh, por ejemplo, los medios de comunicación masiva, como comentaba este Israel, sí terminan por ser perjudiciales y terminan por afectar los propios intereses de la, de la misma sociedad y terminan por cambiar esa misma perspectiva, no solamente a través del, de la publicidad o de ser el, el acceso o el medio donde se... donde parte la, la, la misma información. Por ejemplo, la publicidad lejos de ser, yo considero, también porque yo me, es mi rama, es, me especializo en eso, lejos de ser eh, un elemento que cambia la perspectiva del, del, del receptor, lo único que genera es un mensaje. Y el mensaje puede ser tergiversado a través de una misma cultura, de una educación que ya ha sido implantada, por así decirlo, que ya ha sido sistematizada, se puede... Malentender o tergiversar el objetivo del, del, del este, de la publicidad. Eh, digo, hay distintas herramientas que sí te generan ciertas mm, ciertas discusiones eh, o dudas acerca de cómo cómo es que te ayuda la publicidad o cómo es que te ayudan estos medios de comunicación masiva para tomar otras decisiones. Yo no lo considero tan tan cierto precisamente porque la información... el receptor es quien la procesa y lejos de procesarla, lejos de que te indique ciertas eh, tendencias a elegir o decidir por ti o, o inferir para tomar la decisión o, o el objetivo en sí o concluir el objetivo lejos de, de ser el, el, vaya, la, la maquiavélica estrategia de, lo, de, de las empresas transnacionales o de los, de, o de los mismos partidos políticos, lejos de ser eso, termina siendo simplemente el medio publicitario que la gente pueda entender o malentender acerca del objetivo. Y más que tomarlos como, eh, como elementos o como ranas o falsos profetas, por así decirlo, eh, yo creo que más termina siendo por, se, terminan siendo estos nodos que van creando las redes y que terminan por construir todo un sistema que va retroalimentándose a través de estas distintas instituciones democráticas, que es más que nada un enfoque más político, las instituciones religiosas que es un enfoque más espiritual, las instituciones o las empresas transnacionales o de comunicación masiva, no se entienda solamente por eso, pero sí que, que dominan más el poder eh, social y aquellos monopolios que son los que dominan el poder económico. Bueno, aquí difiero con ellos. <risa> por lo siguiente, eh, bueno, si bien es cierto que la noticia que anduvo rodando por las redes sociales era eh, tiene más lógica, no, y es la navaja de Occam, no, es más lógico creer que fue una tergiversación que una realidad. Eh, sin embargo, ¿por qué llamar a las ranas? O sea, hace un momento ellos dijo que eran como nodos, no, que iban conectando. Pues precisamente por eso. Porque las ranas lo único que la única misión que tienen las ranas es comunicar un, lengua, un mensaje, ¿no? Un mensaje dado por ya otra instancia mucho mayor a la de ellas, ¿no? Precisamente los medios de comunicación se caracterizan porque su, su misión es difundir y compartir la, la información, ¿no? o, o las, y la información de acerca de cualquier tema o acontecimiento que esté sucediendo. El problema no es tanto el compartir la información o difundirla, ¿no? Al contrario, es, es benéfico, es necesario también. El problema es cuando toda esta información se tergiversa, como hace un momento, ¿no? Con el garrafal error, digamos, que cometí, ¿no? <risa> Sin embargo, eh, es necesario eh, generar una conciencia crítica también ante estas situaciones. Por ejemplo, Juan Stamm dice lo siguiente hoy día andan por todo el mundo ranas que sobrepasan las más apocalípticas visiones de Juan. Los medios de comunicación masiva han experimentado un desarrollo tecnológico fenomenal. Acompañado por una atrofia y un escandaloso retroceso moral en cuanto a la ética, en su función de la sociedad. Eso incluye violencia y violencia, pero va más allá. El criterio de la, ver de la veracidad, tanto en los medios como en la política y en toda la sociedad, incluso en las iglesias, claro, ¿no? prácticamente ha dejado de funcionar. Los políticos dicen cualquier cosa que pueda ganar votos, sin la menor relación con lo que piensan o lo que van a hacer. Las empresas inventan una mentira y después otra para vender sus mercancías. El público no los cree, pero compra sus productos. <risa> la ciencia de la propaganda como arte de engañar se ha perfeccionado a un nivel jamás imaginado antes. Además del bombardeo exageradamente repetitivo para saturar al mercado, con un mensaje emplean cualquier clase de técnica necesaria. Y es que es aquí el problema, porque entonces nosotros, sin darnos cuenta... Y dándonos cuenta, no hacemos nada para reaccionar ante eso. Inclusive somos reproductores de dicho sistema, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje. Ustedes van a escuchar casi siempre como frases como las siguientes se, se, se, se tergiversan también. Por ejemplo, ahora muertes civiles se llaman daños colaterales. El colonialismo agresor lo llamamos democracia. Las instituciones públicas que pertenecen al pueblo, la verdad es que ahora son los monopolios, ¿no? Digo, las tenemos, pues. Y los monopolios privados nos invaden y se hacen llamar empresas de apertura o de oportunidad. ¿no? Porque el lenguaje también está enfermo. Porque el lenguaje ha sido prostituido y el lenguaje asesina a la verdad cada día. Es por eso que nosotros debemos mantener ojos atentos y una visión crítica ante todas estas situaciones. Por ejemplo... Nosotros cómo vemos la televisión nosotros cómo escuchamos la radio nosotros cómo vemos las redes sociales qué, qué es lo que nos metemos realmente la cabeza en internet ¿no? qué qué es lo que realmente decidimos escuchar y realmente tenemos un aparato crítico que nos permita decidir bueno esto realmente lo tomo esto no lo tomo o bueno yo estoy viendo que que por ejemplo eh, la, la nike no promociona eh, sus tenis no Y, y yo no estoy y yo no sé por ejemplo que en Haití que son donde están las grandes maquiladoras solamente les pagan un dólar al día ¿no? que es una miseria y el pueblo es de los países más pobres del mundo no o sea realmente nosotros ¿qué hacemos ante todas estas situaciones por ejemplo? no entonces aquí se presentan o bueno les presento algunas recomendaciones para resistir a estas ranas ¿no? antiguamente ¿cómo resistían a las ranas? por ejemplo bueno cuando Juan de Patmos escribe este mensaje ¿no? a toda la comunidad eh, que está perseguida por el imperio Él les dice, bueno, antes de comprar trigo, mejor siembrenlo ustedes. ¿no? Antes de que el imperio les quiera vender el vino, ¿no? mejor ustedes, compártanselo a aquel que no lo tiene. ¿no? Juan de Patmos, en su, en su visión, en su tiempo, está tratando de buscar estrategias para que el imperio no tome más el control. Al profeta, y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, porque a lo mejor hablo de profetas y cosas así y no entienden bien qué es un profeta. Un profeta era una persona encargada de difundir un mensaje de exhortación y de transformación para la sociedad que estaba viviendo. Si queremos ver profetas en nuestra actualidad, yo los relaciono más que nada a todos estos personajes que, que, que en algún punto tratan de, de por medio ¿no? de un discurso, motivar, exhortar a la gente a que haga una... una Respuesta de cambio a que reaccionen ante todas las situaciones Los profetas modernos podrían ser los poetas, los escritores el, Yo creo que también los medios de, de, de comunicación libres ¿no? o, o mejor dicho los que son independientes no. Los profetas de nuestra tierra son todos aquellos que, que a lo mejor en alguna manifestación O lucha, no causa, movimiento Buscan hacer que la gente entre en conciencia de que al mundo se lo está llevando la tostada no. Esos son los profetas actualmente Pues los profetas anteriormente buscaban también lo mismo. Entonces estas son unas recomendaciones para resistir ante estas ranas. Número uno, tener ojos críticos al observar cualquier programa y o publicación. Es decir, cuando ustedes vean algún comercial o cuando vean que en algún programa les dicen alguna cosa que, que pretenda una cierta verdad, ¿no? o que les están difundiendo una noticia como a mí me pasó, ¿no? Hay que tener una visión crítica ante todo lo que ve, vemos, leemos, escuchamos. Hay que pensar si realmente lo que nos están diciendo es la verdad. Y antes de darles como este voto de fe o de creerles a ciegas, hay que informarnos más. Hay que evitar en la medida posible visualizar y reproducir también dichos programas. Digo, hay programas actualmente en los medios de, de, de difusión masiva o ¿no? de comunicación masiva. Programas que la verdad no tienen nada ¿no? de edificante o de... <risa> De bueno, vaya, ¿no? O sea, hay programas que más que, o sea, que al único que se dedican es a promover la violación de los derechos, eh, tienen el lenguaje sexista, por ejemplo, ¿no? Hay programas que lo único que se dedican es a fomentar la violencia, a consumir más. O sea, ese tipo de programas realmente no tenemos necesidad de verlos, ¿no? Sencillamente los vemos por ocio, por entretenimiento, porque a lo mejor nos parecen gracioso, pero realmente es por eso que nosotros seguimos subyugados a todo este sistema. Hay que evitarlos. Lo tercero que, que, que es recomendable es leer. ¿no? A muchas personas nos da flojera leer, yo lo entiendo, ¿no? pero lo cierto es que es necesario leer. Y cuando leemos una noticia necesitamos leer muchas posturas sobre algo. Es decir, si vemos una noticia hay que buscar en otras fuentes si dicha noticia dice lo mismo o si esa noticia ha sido tergiversada, me pongo como ejemplo. <ríe> y hay que evaluar cuál es la más aceptable. La número cuatro es, hay que ahorita que tenemos o estamos en la onda o la moda de las redes sociales, hay que usarlas, pero no para chismear, sino para difundir precisamente las cosas que realmente son importantes. Es decir, a veces por el puro morbo o por algunas situaciones buscamos como, como querer, ¿no? Y introducir ciertas cosas que realmente no tienen sentido. O sea, las redes sociales pueden ser también una alternativa, ¿no? digo otro sería abrir grupos de diálogo hay que aprovechar todos los momentos para para y compañías para hablar de ciertos temas no o sea es decir yo yo me he dado cuenta de que en muchas ocasiones las pláticas entre los amigos entre la banda entre la gente son temas así de lo más superficiales superfluos y banales no o sea hablan de lo que pasó por ejemplo en la peda no o, o, o lo que pasó en, en en tal fiesta o lo que pasó en todo y sin embargo eh, Y bueno, no quiere decir que no se valga, el problema es cuando eso se hace todo el tiempo y no se toma un momento también para discutir sobre temas que son importantes. Por ejemplo, aquellos que estudian, que trabajan, que tienen una familia o que etcétera. O sea, hay cosas que también son más importantes que hablar de cualquier tontería, ¿no? Con todo respeto, ¿no? <risa> y las familias, ¿no? Este, todos aquellos miembros de una familia y sobre todo creo yo las madres, ¿no? Y los padres, hay que formar a los niños desde pequeños. para que aprendan a ser selectivos y críticos en, en cuanto a lo que ven, ¿no? en cuanto a lo que escuchan. Es decir, que no se sigan reproduciendo estas cosas. Y bueno, otra recomendación es escuchar precisamente a estos medios de comunicación independientes, que lo que buscan es precisamente dar una opinión, de y, y la opinión de aquellas voces que no se hacen escuchar por estos medios precisamente, no, por estos em, eh, imperios, por estas ranas. Hay que escuchar Radio Chinelo, por ejemplo. no. O sea, yo creo que es la mayor recomendación que les puedo dar. Y también hay que vernos, introducirlos en las problemáticas de nuestro país y en las problemáticas que nos pasan cotidianamente. Si somos personas pasivas, que solo nos cruzamos de brazos y nos quejamos, no vamos a hacer nada. ¿no? Tenemos que tener una mente crítica, una mente profética, ¿no? así como la del profeta Juan, ¿no? en, en, en, eh, que, que él, desde su contexto, desde sus situaciones, pretendía precisamente resistir al imperio. ¿no? Más allá de una postura religiosa o de querer introducir a alguien a una religión, lo que se pretende es ver... ...la Biblia con ojos críticos y analíticos, ¿no? O sea, el mensaje de Juan de Patmos, por ejemplo... ...es un mensaje crítico ante un imperio. No, no pretende más que decir... ...alto al imperio, ¿no? Alto a las ranas, alto al vómito del imperio, ¿no? Alto al vómito del dragón... ...porque lo único que quiere provocar es una guerra. Ese es el mensaje real de Juan de Patmos. ¿no? Y si bien tomó esta postura es precisamente porque... ...bueno, ¿no? tal vez yo desde el creyente... ...pero también del no creyente... Creo que estamos en la misma situación, ambos queremos decirle ya basta al imperio ¿no? de cualquier situación. Y bueno, no sé si él os quiera decir algo más. No, pues este, al final termina por recaer en, este, en esta serie de, de puntos o elementos o recomendaciones que nos permitan dejar a un lado el, el, la comodidad, porque en realidad el... El hacer todo lo contrario es muy cómodo Es demasiado cómodo para las personas Y para nosotros mismos, hasta inclusive para mí Para mí también es muy cómodo A veces no a entablar eh, Grupos de diálogo Porque luego es estar estarse chutando una conversación un análisis de siete horas Para terminar por O no concluir en algún punto O cada quien sale peleado ¿no? Por ejemplo Sin embargo, también depende mucho de las capacidades Y... del mismo compromiso que tiene uno para consigo mismo, porque partiendo del compromiso que tiene uno puede desenvolverse en distintos elementos que le permiten poder ser analíticos, ser observadores, ser hasta inclusive difusores de, de ciertos, de ciertas informaciones. Eh, y de igual forma digo, uh, yo considero que tanto algunos elementos sí son muy importantes, por ejemplo. Este, de usar las redes con responsabilidad digo también está bien pasárselo un poquito charlando de x cosa sin tan sin estar tan pendientes de, de la situación o de, la, de las problem, de las problemáticas macropolíticas porque al final tal vez no están muy digo si hay efectos eh, indirectos de de la situación que pueda suceder de Rusia no por ejemplo pero Tampoco uno se permite vivir. Digo, en aspectos globales, digo, en, en aspectos locales, sí hay que pensar global, pero también actuar local, ¿no? Claro. Porque termina siendo el, el factor que cambia nuestra sociedad más próxima. Claro. Y, y bueno, eh, otro elemento que más más como elemento o recomendación eh, y, que pueda con, que, y que contribuya al desarrollo de los individuos, yo creo que lo que es la lectura... contribuye más al desarrollo intelectual y a la sensibilidad de la percepción tanto así que también al análisis que pueden influir al óptimo desarrollo, pero no no al desarrollo como no al desarrollo del ser sino al desarrollo de la percepción y del criterio propio y a partir de ahí se pueda concluir o se pueda materializar por medio de un objetivo social no por ejemplo digo de qué te sirve leer mucho de qué te sirve analizar demasiado si no tienes un objetivo al cual aplicarlo de nada te sirve no de nada te sirve tampoco criticar si nada más te sientas criticas, analizas observas y no haces nada te quedas sentado de nada te sirve también escuchar una radio por ejemplo si no te permites actuar o actuar de la otra parte no o si no te permites participar en estos medios en estos medios de comunicación que precisamente buscan abrir este los espacios no Y bueno, eso sería todo Y bueno, antes de cerrar con este programa Bueno, también les agradecemos a todos los que nos escucharon Quiero leerles lo siguiente Necesitamos abrir los ojos Para ver que por las pantallas de nuestras Que, que por las pantallas de nuestras televisoras Se arrastran repugnantes ranas de propaganda engañosa Los medios de hoy están, entre comillas, libres para los que pueden pagar a los mejores fabricantes de imagen pública y después sufragar los astronómicos costos del tiempo en la pantalla. Resulta, resultado, las pseudodemocracias, que son realmente plutocracias y mediocracias. ¿Y qué derecho tienen los grandes medios de comunicación, ya de por sí son muy ricas?, de lucrar con el futuro de nuestros países y nuestras vidas, mientras no se corrijan estos vicios y no se controle drásticamente a los políticos y a los medios de comunicación, la democracia no será más que una palabra bonita. Eso dice Juan Stan. ¿No? Y eso es algo bastante interesante y que, bueno, lo dejo para la reflexión de cada uno y también, como dice Helios, ¿no? O sea, de nada sirve que solo hablemos, critiquemos y que no nos metamos también en eso, ¿no? Hay que actuar más que hablar, ¿no? Que precisamente solamente actuando las ranas ¿no? se van a ir disipando. Y pues bueno, con esto no, nos despedimos. Eh, no se olviden ¿no? De, de escucharnos a través de radiochinelo.mx Un saludo para toda la gente que nos escucha también a través del Facebook, ¿no? que ahí nos estamos comunicando. Y también no se olviden de escuchar los demás programas. Es el ajol, los lunes de 6 a 8, El Ajolote. El mismo lunes de 8 a 9, El Monedero. los martes de 6 a 7 de mentes, los miércoles de 5 a 6 y media las brujas de Venus, los jueves de 5 a 5, el sí eh, Bueno, de 5 a 6 los jueves son, el programa se llama Por nuestras raíces, ah, okay. por el colectivo CGCIP, CG okay. y los viernes tenemos de 4 a 5 de la tarde un nuevo programa que apenas estrenó ayer, que son los boyavos, son los compañeros que Salieron de bachilleres, Claro. Eh, entonces, los compañeros que se dedican a difundir eh, noticias de deporte, pero locales, ¿no? Okay. So, esta nueva propuesta que, que surge de estos compañeros y que se van a dedicar a cubrir, a informarse y a informar a, a, las, a los escuchas acerca de temas de deporte. ¿no? Ok. ¿Y el gusanito? Qué y el gusanito es de 6 a 7 de la, de la noche. Es un tema de ciencia y tecnología que... Buscan o el objetivo de este de este proyecto de este programa es difundir todos los temas de información tecnológica y, y avances tecnológicos así como de innovación en estas ramas de la ciencia y vaya valga la redundancia tecnología no claro okay bueno pues ya ya ya lo escucharon todo tenemos toda esa gama de programas para que ustedes puedan Eh, edificarse, llenarse ¿no? y enriquecerse de muchos, muchos temas interesantes, bueno pues nos despedimos, les, les doy las gracias yo soy Israel, a nombre de mi amigo Héctor también les doy las gracias y vamos a cerrar con la siguiente canción que es de, del grupo llamado Disidente esta canción se llama Diablo